Buenas tardes, chicos. Ay, se cayó mi mochila. Ay, caramba. Okay. La Ahorita la levanto. Programa número 14, maestro, 9 de junio del 2020. Qué obole. Año de la pandemia. O sea, ya iríamos como en el programa 70 si no. hubiéramos aceptado hace un año. Desde el inicio. <risa> bueno, pero gracias al buen Poncho es que ya estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, pues vamos a saludar patrocinadores Ah, hoy tenemos una sorpresa de patrocinadores Una nuevo, en el vamos, mercado de bastos Vamos a estrenar un patrocinador, pero primero le mandamos saludos Alimentos veganos, Isis George, si andas por ahí, déjanos saber, repórtate, manifiéstate, uh, lo que tú quieras eh, Tenemos también a Granola Gourmet, ya saben, esos ricos panecitos A la rueda cartonera, donde encuentras? Todo Todo, ¿Todo? Molletes de autor. Café riquísimo, riquísimo, tés, tizanas y libros. Y un servicio excelente. Ah, y una excelente compañía. Exacto. Ok, y nuestro nuevo patrocinador se llama Frutas y Verduras Finas y Selectas. Con Rogelio Hurtado y con Hugo Barrera. Que les mandamos un saludito, sabemos que nos están escuchando. Ellos, eh, platíqueles maestro, ¿dónde los encontramos? En, la en el Mercado de Abates, en la calle 10. El número, honestamente, no lo recuerdo creo que es el número veintiuno, me parece. Bien. Algo eh, así. Ellos ahorita se están poniendo a la vanguardia en esto de, de los medios, eh, las nuevas eh, tecnologías digitales y la nueva manera de comercializar. Entonces ya están llevando ellos en motocicleta, pedidos a domicilio para todas las señoras o las personas que no quieren salir de su casa, no quieren meterse al tráfico, no quieren arriesgarse con, con la cuestión de la pandemia, ellos se lo llevan hasta su hogar. Sí, la verdad es que fíjate qué padre, te evitas el tráfico, tú puedes seguir haciendo tus cosas o te puedes ir a trabajar sin problema y sabes que vas a tener... ...todo lo que necesitas del mercado y aparte fresquecito, sí. casi recién cortado, muy, eh, muy buena toda la fruta... ...lo que la gente le llamamos de primera calidad, sí. la verdura igual, eh, muy buenos precios... ...entonces sí, la verdad es que sí conviene, si alguien está interesado, ahí les vamos a dejar... ...para que ustedes los puedan encontrar chicos, ahí se puedan comunicar con ellos... Eh, pueden hacer su pedido incluso el mismo día, o sea, eso también es cuenta. ¿En Facebook cuál es la página de ellos? En Facebook, ahorita se las digo exactamente cómo está, pero es, me parece que es frutas y verduras selectas Rogelio Hurtado. Me parece que así es como está, pero les platico en un ratito cómo, cómo lo encontramos exacto. Pero bueno, a partir de hoy son nuestros patrocinadores oficiales. Eh, esperemos que pronto quieran venir a su entrevista para que ellos solitos nos platiquen eh, qué hacen, desde cuándo están en la bodega. Cómo se mueve el mercado de es todo un show ahí. Exacto, todo lo que hay, personajes, tiempos, todo lo que puedes encontrar ahí en el mercado, más aparte de tu fruta y verdura, ¿cierto? Ok, pues le damos las buenas tardes, noches a Poncho, gracias por estar aquí Poncho. Saludos pues al, al, a la mente maestra de todo esto que es el señor Sergio Fons. Siniestra. <risa> ok, pues estamos aquí chicos, dispuestos a tener un día más de programa de radio, eh, de platicarles muchísimas cosas interesantes, les trajimos cuatro cancioncitas muy muy buenas, la primera canción va a ser para chicar al invitado del día de hoy, ah, y les voy a decir, cambiamos de invitado chicos, por cuestiones mm. de salud Tuvimos que cambiar de invitado, les habíamos platicado la que... La semana pasada. Ajá, la semana pasada les platicamos que venía Patti con... Que son quienes producen huevos de rancho, de gallinas contentas. Gallinas contentas. Pero tú, eh, por cuestiones de salud nos habló y, y canceló. Entonces, pues bueno, ya teníamos por ahí en la agenda para más adelante a nuestro invitado de hoy. Pues dijimos, de una vez... Ya estamos aquí pues de una vez. No vamos, vamos a vamos a hablarle a ver si quiere acompañarnos y qué creen? Que dijo que sí. Así que el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el señor Sergio Fong. El señor Sergio Fong. tiene un micrófono. Pero iba a salir algo, ¿no? ¿De una vez? Sí. ¿Qué tal si sale corriendo A el ver, invitado? No, no, no. no, ah, no tampoco. <risa> Me te, tenía la intención de hacer una introducción de, para una sí. semblanza de Sergio. Un poquitito. Fíjense que tenemos el, el gusto de conocernos desde hace. Híjole, ¿cuántos años será? Bueno, tú no sé, pero yo no sé. No, bueno, no, no sé, ¿sí? sí, maestro, Derecho, que tenemos como usted 17 toda la vida, años, toda la vida. No, no, no, no, no, no, no. Y no vamos a decir cuántos años son esos, pero son muchos. Pero ya somos abuelos. Ya somos abuelos, sáquenle la cuenta. Porque luego calculan. Y... <risa> Salimos tristes. Pero eh, Sergio y yo nos conocemos. Creo que éramos novios sí. tú y yo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alrededor de uh, unos 24, 24 años, años. Más o menos. ¡Wow! La vida pasa rapidísimo. Bueno, pues no me quise quedar con la simple idea de, de tener un buen amigo en el programa, sino que me puse a investigar. Ya ven que ahora dicen que en, en San Gogle aparecemos todos. Sí. Y dije, ah, pues vamos a ver qué platican ahí del señor Sergio Fong. Y muy interesante, ¿eh? se encuentra uno ahí unas cosas muy interesantes. Y así como resumido, les voy a platicar. Él es escritor, editor y promotor cultural mexicano. En los años ochentas fue cofundador co de Bush, uno de los movimientos juveniles más rebeldes, si lo creo, si él estuvo ahí, eh, iconoclastas y combativos aquí en Guadalajara. Fue coeditor en la década de los 90, hace unos años, de la colección de plaquettes Alimaña Drunk, de la que surgieron poetas de la talla de Adriana Leal, Lalo Quimixto y Pedro Goche. También cofundó el, el Tianguis Cultural. Que Luego a ver si nos platica por qué se fue, por qué ya no está ahí. Dice, junto con Gabriela Juárez, eh, fue también promotor de la otra FIL, Un tema muy muy interesante también Dice, y desde el 2009 al lado de Lorena Baker y Fernando Zaragoza Es parte de la editorial Cartonera Que es el tema principal que vamos a tocar el día de hoy Dice, es autor de varios, libro, de varios libros y plaquets Director de la revista de literatura y artes visuales La Rueda de Guanatos Ha colaborado en diversas revistas nacionales Tanto impresas como electrónicas Además, es editor de revistas y gestor de numerosas actividades culturales y sociales. Imparte talleres cartoneros en el lugar donde donde lo llamen. El el va Hasta en la penal. Exacto. Ah y, y vaya que ese ese ese libro de la penal es un libro buenísimo. Ahorita vamos a hablar de eso? Sí, dice bajo la Bueno, él imparte los talleres bajo la filas filosofía del do it by yourself. Eso quiere decir hazlo por ti mismo. Dice, si no encuentras quien te publique tu libro, entonces pues tú escríbelo, edítalo, lo pégalo y ármalo con tus propias manitas. También lo puedes distribuir en tus redes sociales, con tus familias, véndelo a todos tus contactos y haz como puedas. hágalo usted mismo, como en las Exacto. tiendas de antes. Algo así me encontré yo. Les vamos a dejar para más adelante otro, otro pequeño texto que me encantó cómo lo describen, pero por el momento hasta ahí le vamos a, de a dejar, así que los saludamos, le prestamos un micrófono. y Los yo, micrófonos. Los micrófonos, y yo quiero que nos platique de todo eso que leí, qué es cierto, qué no es cierto, en qué participa todavía, en qué ya no, son mentiras, ¿o qué? Bueno, este, en lo personal creo que es algo que, que describe ¿no? el trabajo que me ha tocado junto con, siempre, siempre acompañado, siempre yo acompañando a los otros también, colaborando colectivamente en lo que para mí es un proceso cultural, ¿no?, de, de la ciudad, del estado, del país, en el sentido de lo independiente o lo alternativo, o como le quieran llamar, ¿no?, a esta parte no oficial, no institucional, de generar y de hacer cultura ¿no? y, y arte también, ¿no? y pues ha sido para mí muy interesante porque pues acompañado de toda esta raza y siendo parte de, de ellos y ellos de mí también, ¿no? como me ha tocado, pues ha ido un proceso en el sentido de la literatura en mi caso, que me ha gustado pues este vivirla, ¿no? sobrevivirla y llevarla a cabo y es, es muy padre participar siempre de este tipo de de proyectos colectivos, pero pues no no sé este de alguna parte sacaron dos, dos, <risa> ¿Alguien, <risa> alguien les dijo no creo que en las redes hay de todo no en algún tiempo este Wikipedia Ajá. este tenía también ahí este los perfiles de de Noé Rendira que fue mi compañera y que desgraciadamente falló falleció y, y el mío y alguien así como los pusieron alguna vez alguna vez los quitaron y yo decía de dónde sacan la información pero en Google como dices tú San Google hay, hay, hay mucha hay mucha información y pues ahí este han estado como pues rescatando jalando información para hacer estos pe estos perfiles y a mí me parece que pues no están malogrados no creo que faltan cosas o, sí, claro. o... O le sobran, pero creo que da una idea de... <risa> de, de ah, las que sobran no importan, esas ahí las vamos a dejar, pero como qué nos faltaría conocer de ti? Bueno, pues a, actualmente también doy talleres, ¿no? De, de literatura, de narrativa, bueno, ya tengo como unos 10 años dando, dando talleres de narrativa y pues también es, fui auto... O, autoeditor, ¿no? Uh -huh. que, que luego pasaron... Eh, muchas revistas, no creamos también la, la, de, la red de revistas independientes ahí por los años noventas, con lo que formamos este, el, el Cantón de la Rueda también, no que, que fue parte fundamental de lo que mencionaban ahí como la otra fil, que ahora para nosotros se ha convertido en… En la francachela cartonera o las noches cartoneras, y un poco independiente, fuera de lo oficial que es la otra fila <risa> Exacto. ¿Cuál, ¿Cuál es la otra fil? Preguntaría la, yo. La, yo. La, la, la otra fil de la otra fil de la otra fil. <risa> sí. Entonces, sí, digo, va generándose, pues, más, más trabajo, no, no, no nos detenemos ahí, ¿no? Y ahora somos parte, pues, en, eh, del movimiento cartonero internacional, ¿no? Que tampoco viene. Ah, ahí. y eso está súper emocionante! Sí, entonces. Pues hay muchas cosas. Oye, pero fíjate, eh, yo me estaba... Te estoy escuchando y, y, y estás diciendo que hace 10 años que das eh, ciertos talleres. Y, y me llama la atención porque viene a mi mente, o sea, ¿cómo es posible que nos hayamos conocido hace más de 20 años? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, parece que estamos igualitos, parece de repente que el tiempo no pasa, ¿no? Entonces, eh, yo tengo que platicar. Yo, yo me acuerdo que cuando nos conocimos... Eh, pues yo era completamente desconocida en tu mundo, llego como la novia del maestro y, y así como oh, pasé desapercibida. ¿Y cómo pasan los años y te vas volviendo amigo de alguien, ¿no? Vas siendo, exacto, vas siendo parte de. Entonces, por ejemplo, para nosotros Sergio Funk es tan importante como cualquier otra parte de la familia, es. Siempre has estado al pendiente cómo estás, cómo va el trabajo, qué haces. O sea, siempre estamos, ¿no? Eso que dijiste, formas parte, para mí eso es como elemental, ¿no? Formamos parte de la misma familia, no sanguínea, pero que sí nos dieron a escoger, ¿no? Algún día. Sí, creo que, bueno, la labor que ustedes hacen también como promotores de la cultura, en el caso del baile, ¿no? O de las cuestiones alimenticias y Y, pues, todo esto de generar redes, ¿no? Ya lo estamos haciendo vegano. <risa> no, pues, de, de, de contribuir, ¿no? De, de, de gestionar, de aportar, de ser parte. O sea, todo eso ha sido bien chingón porque cuando nosotros, y por ahí también lo mencionabas, lo del tianguis cultural, nos alucinábamos con algún día tener un tianguis como el Chopo mm, de la Ciudad de México. Padrísimo. Este, pues, eh, ser actores, estar ahí al pendiente, trabajar. Este, pensar, o sea, crear, y, y todo este rollo pues nos genera esa amistad o esa unidad entre otros, ¿no? Sí. Y, y, y generar esto o provocar esto independientemente de las políticas culturales que tenga el sistema o, o el gobierno o las autoridades culturales que, que luego son como una avanzada, ¿no? Como que nosotros vamos un poquito más allá porque también este, no nos estancamos, no nos quedamos ahí. Yo no soy, y no me gustaría ser parte como del folclor, ¿no? Uh -huh. No me gustaría convertirme en algo de como ballet folclórico, como una, como un, no sé, una pieza del mariachi, pues. O sea, creo que nosotros estamos al tono, al día y, y todo lo que nos sucede, todo lo que sucede en el país, en el mundo, siempre es algo que nos nutre algo de lo que tenemos que decir, en mi caso, en la literatura, ¿no? O sea, estás observando, estás leyendo lo que está sucediendo y a la vez estás trabajando. Y en el caso de ustedes, están metidos en, en, en estos procesos y creo que, que somos parte, todos somos parte de una cultura emergente o que nace y, y que está ahí día con día, ¿no? Y eso es lo, lo chingón. Pues. Y cada sí. vez, yo, yo me atrevería a decir algo que decía el tema, y cada vez somos más, ¿no? Entonces, <risa> Cuando estábamos con el rollo del tenis cultural, a eso iba, ¿no? Que, pues, nosotros teníamos que pintar el pantalón, teníamos que rayarlo, o descoserlo, o sí. los tenis converse, o, no sé, este, pintarlos, la camiseta, pintarle un Che Guevara, y ahora ya las venden donde quieran, ¿no? Sí. Y, y, y entonces provocamos también un, un mercado, pues, también somos parte de eso, desgraciadamente. Luego somos parte de ese mercado hasta de boutique. Pero, pero cuando pudimos lo hicimos nosotros y por eso decía yo, a veces vamos en la vanguardia, ¿no? Es que sabes qué, yo creo que somos una generación que estamos todavía, eh, somos muy notables, creo yo que es una generación muy notable, donde hacíamos muchísimas cosas a mano, donde no te quedabas con las ganas de hacer las cosas, sino que las hacías y, y promovías, ¿no? Que fuera más allá. Entonces, a mí eso me gusta porque de repente vas a un lugar como el Tianguis Cultural y te encuentras mucha gente de esta generación. Entonces, ahí están todavía, ¿no? Siempre a la vanguardia y viendo a ver qué, qué más sucede, ¿no? Vamos a, Vamos a poner una rolita. Que me eche. Bueno, elegimos... Sí. que para Sergio, para esta, tomar un, des, un break. Esta no la elegí yo. La verdad es que la eligió el maestro. Y a ver si le damos al clavo. Es que la semana pasada que estuvimos en la cumbia, pues yo me quedé con ganas de unas cumbias de esas viejitas que... Arrabaleras. Rincon, rinconeras. <risa> Así que preparen sus oídos, entre, chicos. Entre la ropa y el trapeador. Sí. <risa> ok. Vamos a escuchar una canción que se llama Apartamento 3. ¿Le gusta o no le gusta? Le... Sí, como no. ¡Ah! Bueno, me acuerdo, no sé, es de San Patricio, Melaque, sí. ahí a las orillas de, del mar, una de rocola, de, de, ah, unas chelas, lindo. ¿no? Aquí la versión que nosotros trajimos es a cargo de la Luz Roja de San Marcos. Eh, yo con la investigación que hice me estuve encontrando que hay muchos grupos que se llaman la Luz Roja, la Luz Roja de Otro Lado y muchos, pero bueno, este es de San Marcos. Dice, de acuerdo con el señor Régulo Alcocer, el grupo nació en el año 1973 y todos sus integrantes eran originarios de San Marcos. El dueño de la disquera Polidor, con quien grabaron su primer material, consideró que por motivos comerciales la agrupación debería de llamarse La Luz Roja de Acapulco, ya que siendo Acapulco un destino turístico, turístico tan famoso en ese entonces, el nombre tendría más atención del público. En el año 74 salió a la venta su primer disco con ese nombre. Entonces todos, wow, son de Acapulco. El, el grupo realizó sus primeras presentaciones en algunas bodas y bailes populares, principalmente. No obstante, la popularidad del grupo creció y creció, pero esto no evitó que algunos de sus integrantes fueran cambiando. Y realmente empezaron a cambiar cuando el grupo tenía muy pocos años. ¿Y qué pasó? Hubo grilla, como en todos lados. Empezaron a pelear por una cosa y que ya no me gustó lo que me dijo, y bueno. Para el año de 1976, con tres discos en su haber y mucho reconocimiento en la industria de la música tropical, el, GUS, el grupo perdón, se instala en la Ciudad de México para iniciar una nueva etapa, con el respaldo de una nueva disquera que llevó a la agrupación al nivel de los grupos más populares del país. Su representante, Marvel Rebolledo García, afirma que entre otros años... No, perdón, que entre los años 76 al 88 fue la mejor época que pudieron tener. ¿Por qué? Porque en esos años fue cuando se integró Aniceto Molina. Molina. La semana pasada les hablamos de él. Aniceto Molina, que, era una figura, que fue una figura determinante para la internacionalización del grupo, este colombiano vino a llevarlos por lo alto. Así que en breve Aniceto grababa un disco con la luz roja de San Marcos a finales del 76. O sea, él llega, se integra e inmediatamente grabaron. A partir de ahí comenzaron a, suzar, a sonar sus éxitos, tales como la brujita Carmencita, que me trajo unos recuerdos, es el nombre de Carmencita. <risa> Perro con rabia, Jalaíto y pues Apartamento 3, que es la que vamos a escuchar el día de hoy. Poncho, si nos haces favor, de la primera canción del día. Después pues del coctelito de camarón. Y... No, bueno. Hizo falta aquí o una cervecita, un tequilita. Pero bueno, para el siguiente. Oigan, pues vamos a mandar saludos de una vez. Seguramente Lalo y Leti, nuestros doctores favoritos, deben estarnos escuchando. Mariana, Oscar, Citlali, eh, la güerita. Ale. Eh, Ale, siempre nos escucha. Pues yo, como ya les dijimos, a Hugo y a Rogelio, que esperemos, Rogelio anda un poquito de, malito de salud, ya le pasamos ahí la receta del escorpionazo, esperemos que mañana amanezca mucho mejor. ¿A quién más le manda un saludo, maestro? A los chicos, miren, eh, tenemos una, un contacto de unos chicos que nos escuchan en Sao Paulo. sí. Ellos no lo escuchan directo por, no sé, por cuestión de que están en clase. Están ellos. en clase. El oral. Y la maestra, que le, es su maestra de español, la maestra Claudia, eh, les pone los programas, pues me supongo, para que escuchen programas en español. Uh -huh. Pero a nosotros se nos hizo muy interesante porque dentro de, de las actividades de, de, de Sergio con, con las cartoneras, se ha hecho internacional esta cuestión. Yeah. Y les, les queremos comentar a ellos. Como en el, en el programa anterior Cómo había un nexo De Brasil con Guadalajara Con el fútbol y todo ese rollo ¿No? Y eh, la cartonera, la rueda cartonera Dentro de esa interna internacionalización Ha viajado a Sao Paulo Precisamente sí. Entonces eso es lo que queremos que Sergio nos comente Un poco y les comente a las personas que, A los alumnos en Sao Paulo Cómo ellos llegaron con las cartoneras Allá, porque también de hecho Ellos llegaron a, a la ciudad de Londres y creo que es por medio de un proyecto pero eso más bien que Sergio nos lo platique oye pero primero que nos diga así como, como eh, más específico qué tal si alguien nos está escuchando y no sabe que es una cartonera ah, no, claro. entonces comencemos desde el principio pues mira este pues a mí siempre me ha dado por el rollo de la literatura este, pues tengo amigos que escriben y pues, también como nosotros lo veamos medio difícil eso de de editar libros o de hacer libros, porque nuestro, nuestra literatura no es una literatura común, no es una literatura que se encuentre en las grandes librerías o que nos manejen grandes editoriales, pues nos vimos en la necesidad de ser autoeditores, lo comentaba, y empezamos a crear formas, de, a partir de nuestro entender, de hacer libros, y poco a poco se ha ido perfeccionando, ¿no? Pero también incluso hacer libros convencionales como los los que hacen muchos de nuestros amigos editores independientes no son muy baratos, uh -huh. aunque se bajan los costos a, a partir de que uno es el que los produce, este, el papel, la tinta y todo eso, pues sigue siendo un poco cara, ¿no? No, no inaccesible porque se pueden conseguir, pero, este Cuando llegaron los cartoneros, los libros cartoneros a nuestro conocimiento, a nuestra vida, pues nos dimos cuenta que era muy simple, sencillo y fácil, así esas tres palabras juntas, uh -huh. este, hacer libros, y porque los hacíamos artesanalmente y con cartón que recolectábamos de las calles. ¿no? Esto tenía que ver con unos compas de Argentina que a partir de una crisis que ellos también tuvieron muy cabrona allá por el 2003-2004, eh, se quedaron, digamos, con las impresiones del libro sin portadas. Y ahí, este, pues platicando entre ellos, pues decidieron hacer estos libros de manera cartonera, con unos toques artísticos en la portada, y que cada portada, curiosamente, era diferente, ¿no? Lo cual les daba también una característica muy chida. Claro. Y, los costos pues bajaban mucho para poder tener un precio muy barato para la gente, ¿no? Entonces, pues habrá gente que sigue leyendo eh, a partir de estos formatos cartoneros, pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad económica en el sentido del varo de hacer estos libros o mandarlos a hacer pero los cartoneros eh, al movimiento que yo pertenezco, pues hacemos estos libros demasiado baratos, ¿no? Este, con materiales pues, reciclados que permiten que los costos sean bajos, pero también hemos tomado esta decisión de enseñar a mucha gente que escribe, hacer sus propios libros, o vamos, como lo comentaban, a barrios, colonias, eh, centros de grupos sociales, escuelas, como dice Beto, hemos ido hasta la penal, donde hemos participado de esta manera de hacer libros. Esto nos convierte también en actores sociales, claro. es decir les enseñamos cómo hacer los libros, el, algunas, algunos grupos les hemos regalado hasta las, las herramientas para hacer estos libros uh -huh. y ya los materiales los consiguen ellos y se pueden hacer pues, los libros que la gente quiera ¿no? en colectivo o a manera individual, lo cual este, en el movimiento cartonero ha tenido mucha atención porque no solamente el movimiento cartonero es parte de quienes hacemos libros y los leemos, A esto se a les ha agregado gente que es coleccionista de libros, que compra sí, sí. libros para las bibliotecas de diferentes partes, entre ellos la Universidad de, de, de Londres, o la Universidad también de Wisconsin, o la Universidad de Chile, o sea, hay, hay muchas, colec muchas colecciones que se han hecho a partir de estos libros cartoneros. Nosotros como cartoneros acá en Jalisco les regalamos un acervo a la Biblioteca Central de Guadalajara, donde pueden, si no tienen lana para comprarlos, quieren conocerlos pueden ir a la Biblioteca Central de Guadalajara y ver este tipo de libros, entonces hay mucha gente que participa en el movimiento, también investigadores que han provocado que, que, que los libros cartoneros se den a conocer en todo el mundo ahorita en todos los continentes hay lugares donde se hacen estos libros cartoneros y a partir de una investigación que hicieron unos compas de Inglaterra uh -huh. Así llegaste allá, ¿no? Así nos invitaron a participar con otros cartoneros de México y otros cartoneros de Argentina y cartoneros de Uruguay y de Brasil uh -huh. a un lugar que en Sao Paulo se llama la Casa de do Povo, que es la Casa del Pueblo, uh -huh. donde estuvimos una semana impartiendo talleres y pues presentándonos como cartoneros, ¿no? Casi todos los que fuimos ahí participamos dando talleres y dando charlas. Y, y bueno, esto también después nos llevó a Cuernavaca, Morelos, a hacer este mismo trabajo que es aquí en México y después fuimos a Inglaterra. Pero también me ha tocado dar cursos o talleres en Perú y en Guatemala. Oye, oh, internacional. Sí, así, así dijo, dijo. Oye, este, oye. Beto. Sí, oye. Pero, a ver, y platícanos, por ejemplo, cuando ustedes llegan a, a, a otro país, llegaste a, a Brasil, llegaste a Londres, o sea, ¿qué es lo que tú notaste? Aparte, pues, que la gente tiene el gusto por algo nuevo, quizá, que es un libro cartonero, pero, ¿qué es lo que más les gusta o qué es lo que más te preguntan? O, o inmediatamente llegas a explicarles cómo se van a realizar, cómo es el taller o, o cómo es el, el proceso allá. Bueno, siempre hay algo como una avanzada donde ya les explicaron ¿no? que, que van a ir cartoneros. ¿no? Digo, nosotros también, por ejemplo, cuando vamos a alguna colonia aquí en México o en, en, bueno, en un grupo, pues siempre vamos y platicamos, los conocen este, físicamente los libros, ya tienen ahí como un conocimiento sobre este tipo de editoriales, este tipo de libros Y, pues sí, generalmente ya hay un grupo ahí de personas que van a tomar el taller y muchos de ellos son escritores, otros son como grupos co colectivos culturales o, o colectivos políticos, sociales, hay de todo, ¿no? Porque también esto, entre otras cosas, pues, pues es que permite muchas cosas el ser cartonero, ¿no? Te, te hace hasta como investigador, te hace periodista, te hace historiador, porque hay lugares donde llegamos y les hablamos de, de recuperar la, la historia colectiva de un espacio, de un, de un lugar, y se convierten en eso, ¿no? Y entonces van y buscan a los adultos, a los viejos, uh -huh. para que les platiquen las historias, las escriben y luego las publican en estos libros. O incluso en algunos lugares han sido como herbolarios, van a, a, al campo, este se traen pedacitos de, de flores, de ramas, de, de plantas y, y preguntan, investigan este, para qué sirven, cómo se llaman, cuál es su nombre científico. Ay, bueno, es, es, es muchísimo, pues, ¿no? Y, y se hacen hasta estos recetarios, ¿no? o sea, bueno, pueden hacer todo, no solamente es literatura para como crónica o lo que entendemos nosotros como, como literatura, ¿no? Narrativa, poesía y eso. Lo que Sino se te que ocurra. exacto. Entonces puede haber hasta manuales de primeros auxilios, este manuales para para hacer un no sé, un movimiento social, ¿no? Porque hay lugares, colonias, por ejemplo, donde hay un problema con el agua, con el alumbrado, con la violencia. Eso no existe. Entonces, entonces muchos, muchos platican de eso porque hacen unas madres que se llaman conversatorios, Ajá. donde hay un tema central, se ponen a platicar y, y hacen muchas cosas, ¿no? Digo, por ejemplo, las cartoneras con las que participamos en Brasil, una de ellas va con los grupos y las familias de los mineros a hacer, oh. a hacer estas cartoneras y otra es está asentada para conseguir cierto tipo de de prestaciones de servicios sociales en las favelas, ¿no? Ahí en Brasil. Wow. Entonces sí es muy chido una una cartonera de acá de Morelos que se llama la la cartonera que es de Cuernavaca. Ellos por ejemplo a partir del, del último del temblor que hubo el 19 de septiembre este último este una comunidad eh, pues tuvo muchos destrozos allá en, en Morelos. Y fueron al tequio ¿no? a reconstruir muchas casas que se derrumbaron por el, por el, por el temblor, el sí, terremoto. Sí. Y la comunidad trabajó, ese es el tequio, ¿no? que se ayudan solidariamente unos a otros para levantar el pueblo. Y los cartoneros fueron y ayudaron y generaron un testimonio de todo el pueblo Ay, sobre esa bonito. labor. Entonces sí, sí hay un chingo de cosas que, que a lo mejor tampoco se hacen grandes tirajes. Pero eso queda ahí asentado como parte de un documento, de una historia, de algo que le llamamos también microhistoria, que tiene que ver con el lugar, con el sitio. ¿no? Sí, Entonces yeah. es muy importante. Yo cuando vamos a las escuelas les decimos que hagan una historia de los grupos de sexto o de quinto de primaria, para que se los dejen a los que vienen, ¿no? Y de repente se, a todo mundo se le ocurren cosas, ya que estás ahí trabajando, a unos dicen, ay, cuando tengamos 40 años y regresemos a la escuela, vamos a agarrar ese libro que a hicimos leerlo. entre todos y nos vamos a acordar, ¿no? Y es algo que le pueden dejar a las generaciones que vienen. Es, es, es un mundo muy chingón. Eh, la, el, los cartoneros y lo más loco, eso que dices por ejemplo eh, Israel que fue con quien yo participé, a que participé allá en, en, en Inglaterra, en Londres, pues no sabíamos ni madre de inglés no Pe, pero, pero traíamos dinero y el dinero es el idioma que manejan todos los pueblos Ah. Oye, pero, pero traías dinero y, y traías traductor y traías guardaespaldas y no, traías eh, todo. Eh, fue muy chido, Israel y yo tuvimos experiencias muy chingonas porque en realidad nos encontramos con muchos locos que piensan y trabajan y hacen muchas cosas como nosotros, sí, ¿no? Es y incluso nos encontramos por ahí a la, a la, ¿cómo, la embajadora, ¿no? de México en Londres, y la morra estaba alucinada porque cuando yo hice mi intervención Yo le agradecí a las autoridades de México, que gracias a ellos, que no hacen nada, <risa> que, no, que, no, que, que no hacen nada por las políticas culturales, pues somos nosotros, estamos nosotros como alternativa, claro. y entonces yo me, me aventé a empezar un choro, y la morra estaba así, pues, escuchándonos, yo no sabía que ahí estaba, pero después me dijo que qué chido, que dije eso, ¿no? <risa> entonces fue, fue muy loco, porque eh, cuando yo hablaba en español, pues había una Lucibel Un saludo también si nos escucha. Estaba ella este, ¿Traduciendo? pues traduciendo y la, la gente se reía de lo que yo decía. Entonces dije, no, pues cámara, también ya le hago a esa madre, ¿cómo le llaman? Como Stand ah, Stand-up. Exacto. Entonces, y a donde quiera, ¿no? A mí, digo, ¿no? en bueno, una ocasión también me, me tocó estar allá en España con, con el rollo de la revista de la Rueda. Ajá. Y también... Pero ahí fue gente de muchas partes del mundo oh. y todos estaban locos, ¿no? Entonces. <risa> ¿Eras tú o eran ellos? Nos invitaron, nos invitaron a subirnos a un barco, ¿no? Ajá. Y entonces era como la nave de los locos, ¿no? <risa> entonces, entonces había un chingo de gente como nosotros. Y entonces yo digo, sí, donde quiera cabemos, donde quiera andamos, ¿no? Pónganos el nombre que quieran, ¿no? No, y qué bonito que hay otra gente en otro país, en otro lugar lejano, Que le gusta y hace lo mismo que tú, ¿no? Que en, en, en algún punto aprendió, llegó a lo mismo y ellos aprenden de ti, tú aprendes de ellos y esto se vuelve más grande, ¿no? Sí, y créeme que, que hay un chingo de formatos, o sea, de, de maneras de hacer o de, de, de divulgar o, o de pues, difundir la, la literatura o la cultura de qué hace la gente de, de la banqueta, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, eso es extraordinario. Pues, lástima que el público se pues, embeleza más, desgraciadamente, por la televisión y la radio y las redes sociales de, o, de otra cultura. Pues, fíjate ¿no? que, que el maestro trae, de hecho, por ahí una, una idea. De, a ver, platícale sí. maestro, qué es lo que, lo que trae la idea de, de hacer y luego vamos a escuchar nuestra segunda canción bueno, del mira, día. Lo, lo interesante aquí, eh, yo me, puse, me he puesto a razonar, eh, la primera memoria externa, Que, que desarrolló el ser humano fue la escritura. ¿Te fijas? O sea, te, yo pongo a analizar la primera memoria externa, es cuando el ser humano, el pensamiento, lo, lo transcribió. Y yo recuerdo que una. Yo tuve una maestra que fue la que. Siempre hay alguien que te inicia, ¿no? Yo me acuerdo en la secundaria, tenía una maestra que era la maestra Chayito. Ah, sí. Entonces yo pensando, eh, no sé, pero. Se parece a Mara Robles. Yo dije, no será aparente de ella. Y ella, me acuerdo que yo en primer grado nos puso a leer un libro que creo que todos van a conocer, El Galano Arte de Leer. Y de ahí nos inició. Yo, del único maestro que yo tengo de recuerdo es de la maestra Chayito. Te marcó. Porque me dejaba con la boca abierta nos podría leer a Nicolás Guillén cuando estábamos en, los, en el primero de secundaria. Decía, wow Las fábulas de Sopo y nos hacía personificarlas. Entonces, ella me hizo ver y después lo razoné una vez estaba yo leyendo, hay un libro bueno, me gustaba leer a, a los alquimistas a Paracelso entonces eh, alucinas y dices, o sea, no puede ser posible que este tipo escribió un libro en, en 1500 y yo lo estoy leyendo o sea, él me está platicando entonces o sea, se me puso chinita a la piel o sea, cuando comienzas a tener y dices, es que eso no puede ser posible Y claro que es posible por medio de, de un libro Y hay una Bueno hay una frase muy trillada que dicen Que siembra un árbol ¿Cómo dices? Siembra un árbol, le escribe un hijo Digo un, un libro, libro y ten, y ten un, un hijo y, y ten un hijo Entonces Ajá. la intención de nosotros con esto de las cartoneras Hacerlo colectivo Nosotros les queremos lanzar el anzuelo a los alumnos de la academia Para que va a Generar historias de ¿Por qué bailas? Qué ¿Cómo, llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te genera? Entonces, es, la, es, la, es el tiempo de dejar esa semilla y dejar un, un vestigio de que estuviste aquí. Sí. Y es padrísimo. Entonces, es, es, este reto lo, la, se los lanzo a las, a, las, a las abuelas, a todos los alumnos de la academia, a todos los que se quieran sumar, que hagan su texto referente a por qué bailan. Anímense, hacemos un libro cartonero, eh, hacemos una presentación y un bailongo. Claro. ¿Qué tal? Yo claro. sí me apunto. Ahí está el sí, miedo. yo también. <risa> no ¿Y Poncho? ¿Tres? No, yo voy a ser el profe. Mira, es, es muy interesante porque a partir de que se va a rescatar la memoria, no es decir, nuestra propia memoria y ponerla precisamente en un libro, hay gente que dice, ay no, pero yo no escribo y que, no… No le hace, o sea, pero platícamela. Claro. Y, y, y otro puede ser el que escriba la historia del otro, ¿no? Hay, hay, hay un ejercicio que se llama espejo, que se pone uno enfrente del otro uh -huh. y, y uno le dice al otro, ¿quién soy? Y el otro le dice, ¿quién soy? Y entonces escriben la historia del otro, ¿no? Y, y ya, digo, hay, hay muchas maneras de escribir, es decir, es muy importante la iniciativa por eso, pues, porque se va a generar una memoria y hacer un libro cartonero es tan simple y tan sencillo, que te decía y fácil, y fácil. Que, que alguien que estaba aquí en este lugar donde estamos ahora en Radio Cartón, este, me dijo… ¿te vas a ir a Inglaterra por hacer esos pinches libritos? Oh. <ríe> y me dijo, yo cuando estaba chiquito en la escuela los hacía, le digo, no, yo también, y lo sigo haciendo. Claro. Y claro, o sea, o sea y soy eh, famoso eh, eh, es muy chido, <ríe> es muy chido saber que los mexicanos ya tenemos esa semilla, pero desgraciadamente nos vamos por otro lado. Entonces... Eh, es eh, es muy padre tener un libro porque si por ejemplo hay 20 personas que se apunten a hacer estas memorias, pues ya con eso los otros cuando vean el libro van a querer entonces sacamos claro. el tomo 2 o el volumen o el, o el volumen 2, ¿no? Oye, es que qué es satisfactorio que aparte que tú escribiste el contenido del libro Tú lo, tú lo hiciste, tú lo cosiste, como dice aquí, tú lo cosiste, lo pegaste, el, Le lo recortaste, ¿no? lo dibujaste. Qué satisfactorio que, que volvamos a eso, ¿no? A que, ay, es que lo llevé y me lo imprimieron. No, no, tú lo dibujaste y no quedó derechito, no importa, pero tú lo hiciste, ¿no? Y se lo vas a dejar a alguien que cuando lo lea diga, mira, se atrevió. Sí. Y gracias a eso conozco parte de la historia, ¿no? Sí. Sea lo que sea que me haya dejado de historia. Se, se personaliza, ¿no? O sea, le, les das, o sea, se desenajenan. Exacto. ¿eh? O sea, ya no, no sabemos que yo hice los pinches zapatos pero nunca tuve para comprarme unos zapatos de esos, ¿no? Porque industrialmente, ¿no? Quien sí. hace la, los productos generalmente no tiene para comprar esos productos, ¿no? Es cierto. Y, y esta desenajenación es porque le generas tu personalidad, los haces tuyos y son para ti. Y a lo mejor Doña Lupe, que va a hacer su historia y la va a escribir ahí, va a tener cinco clientes, ¿no? Sus, claro. cie sus hijos, sus nietos, sus parientes, cercanos. Oye, hasta se lo firman. Sí, claro. ¿No? Y lo, y lo, con cariño y lo, para. Lo, lo, lo, más, lo más loco es que <risa> a veces llegamos y decimos, nomás déjenos a nosotros trabajar. ¿Pero cuánto va a costar? Si quiere, gratis. Pero nosotros lo vamos a vender y vamos a sacar dinero. Sí. Y eso es lo loco. Si nosotros le cobramos a, don, a doña Lupe 100 pesos por darle el taller, ella va a recuperar 400, porque va a hacer 5 libros sí. y, los otros, y, y se va a quedar con uno y los otros los va a vender a 100 pesos. Sí. Entonces... Esto también les va a permitir tener una entrada diferente de dinero si es creativa, productiva y de veras le gusta. Pues pueden hacer cuadernos, pueden hacer revistas, pueden hacer libros, pueden hacer muchas cosas. Recetar. Es muy chido, pues, ¿no? Ser cartonero. Sí, la verdad sí. Pues vamos a dejar el tema hasta ahí, chicos. Vamos a escuchar una canción más. Uh, esta canción la interpreta el Sargento García. Que me estuve acordando que para Creo que hemos ido a muchos conciertos, maestro, porque ahora que estuve escribiendo esto, que me acuerdo también de, de una anécdota en, en el... el en sí. el último concierto Ya hace algunos a Meche tiene fotos Por eso el... Sí, Ay. por eso me acordé Hace algunos Así. ayeres Estábamos allá En calle 2, ¿no? Ajá Y estábamos esperando A que iniciara el concierto Si mal no recuerdo Y de repente Beto me dijo Meche, tú tranquila Pero voltea Y ese de blanco Que viene allá Y yo ¡Ah! ¡Es el sargento! Tranquila, Meche, tranquila. Llega y pídele una foto. Y yo, pues ya saben yo y mi tranquilidad, ¿verdad? Corrí y ya me tranquilicé y ya le dije, ¿podrás regalarme una foto contigo? ¡Claro! Y por ahí anda esa foto guardada. Así que me acordé, chicos. Esta canción se llama Yo Soy Salsa Muffin. Dice, el sargento García su, es el nombre artístico, pero él se llama Bruno García. Saludos a Bruno García, es un sobrino de nosotros. nosotros. Y no es el sargento. ¿qué? No es el sargento, pero usa el mismo nombre. Dice, él nació en Francia en 1964. Un músico y compositor. Interpreta música fusión de hip hop con ritmos latinos como la salsa, el reggae y el ragamuffin. Al cual él ha bautizado como Salsa Muffin. Así que, Poncho, nuestra segunda canción del día, por favor. Disfrútenla, chicos. Salsa mocin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 Ando por Guantánamo de Monterrey hasta el DF lindo Jalisco de Santiago hasta la Habana pasando por Constitución. Abre la puerta Tomás, y apaga la televisión. Salsa mueve en la casa raga con cumbia y con son. Abre la puerta Tomás, y apaga la televisión. Salsa mueve en la casa raga con cumbia y con son. Dame un beat, dame un acordeón y lo que yo te formo es una revolución. Damo un niet dan een guitarra, y así de sencillo te una rolita extra. Yo te lo digo, así nació mi música. De mi barrio, el eco, y la crónica. Así yo me alimento, no me importa la crítica. La calle me inspira, lo demás no me la pica. Bumbia, raga, con son. Sabrosa mezcla de ritmes, esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo conexión. Yo, soy salsa, de China, y sabe, yo vivo en la esquina. Lo amargo, lo convierto en Soy manana, yo soy cultura, soy salsa moffin vecina y sabe yo vivo en la esquina, lo amargo lo... En dulzura, zoe manana, zoe cultura. nuestro barrio, El volumen bien alto sonando por las bocinas. El girando los con Todo el mundo bailando vibrando con nuestra rima. Abre la puerta Tomás allá apaga la televisión Salsa Salsamos en la casa raga con gülla y con son Abre la puerta Tomás allá I'm Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. Regresamos, chicos. Maestro, ¿le gustó o no le gustó esa canción? Claro que sí. ¿Se acordó? Sí. Cuando andábamos allá en el concierto. Bailando. Creo que hemos ido a muchos conciertos. Es uno de los gustos que el maestro y yo nos hemos dado ahorramos ahí de repente para darnos esos gustos porque ah, últimamente qué caros son <risa> pero bueno valen la pena no eh, lo, una cosa que nos faltó mencionar es bueno ya lo hemos hecho al inicio de los programas es que el, el proyecto de la radio de este tipo de radio también es una idea de Sergio y ahorita lo que estamos tratando de generar es eh, que sea sustentable y consiguiendo patrocinadores lo hemos sí. logrado poco a poco y creo que esto va, va para arriba este esta idea de de, la, de este tipo de radio cómo surgió Sergio bueno a mí este no me generó mucho así como placer ¿no? o gusto ser parte de, de de una radio pero creía que era como muy importante participar eh, en este tipo de audiciones de de form, de formatos no y nos invitaron yo ya había tenido una experiencia en Radio Universidad con los de la banda Bush uh -huh. que teníamos un programa que se llamaba A Través del Espejo donde quiera que esté el tambito este, un saludo y pues pasaron muchos años y cuando iniciamos con el, precisamente con las cartoneras eh, nos invitaron a un programa a, a Radio Morir con el maestro Eric Márquez ah, sí. que es una de las radios más longevas de aquí de, de Jalisco, de aquí de Guadalajara y empezamos a hacer el programa de la rueda, ¿no? La rueda cartonera, o así se llamaba, y, y curiosamente tuvimos que dejarlo porque inició Radio Malasangre, ah, donde sí. este, pues yo era de Malasangre y y aparte no podía ir, a, o sea, se me empezaba a complicar porque en Malasangre tiempos. ...tenía muchas actividades y pues me propusieron que fuera parte de, de, del, del grupo de, de de la dirección de Malasangre Y, y yo ya empecé con otro formato, ya no era la, la radio de… bueno, el programa de, de las cartoneras y empecé por ese gusto que, que he tenido siempre, siempre de, de escuchar radio eh, con canciones de mi barrio y, y que me, me llamaba mucho a esa nostalgia de vivir la vecindad, la calle… Eh, lo, la comunidad de, del barrio y todas esas, estas rolas o canciones que siempre estaban así como muy pegadas a mi memoria musical, ¿no? Uh -huh. Entonces, empecé a hacer un formato donde present, presento un, un músico, un grupo, un ritmo, un género, qué sé yo, de, de lo que me acuerdo. Y, y de lo que para mí han sido como también los vasos comunicantes de cómo un grupo te lleva a otro grupo sí, o a un músico, cierto. a otro músico. Y, y es muy loco, ¿no? Porque en el barrio, por ejemplo, decir aguas ahí viene Javier Pasos significa ahí viene la chota. Pero, <risa> pero Javier Pasos es un músico de Matamoros que fue el que inventó la cumbia rock que después… Tiene que ver mucho con Mickey Laure, con, con Rigo Tobar sí. y con otros músicos, y que parece ser que este Javier Pasos todavía está vivo, ¿no? Y que, y que interpretaba a los Beatles en Cumbia, pero con guitarras eléctricas, wow. o, a, o a Santana, Ajá. ¿no? Y que, y que luego fue generando su propio estilo, y que, que es muy interesante, ¿no? Porque. Está, está lo de pues, Matamoros, que, que se consideraba también un, un lugar, una región cumbiera o cumbianchera sí, sí, y, sí. y muy, muy importante acá en el país. Entonces, a mí me dio por hacer eso y, y continuamos haciéndolo y luego cuando murió Mala Sangre, nos fuimos, ya varios compas que estábamos en Radio Mala Sangre, nos fuimos a México Radio con un compa que no encontraba también un lugar y un día me pidió... Que en, que en la Rueda, cartón, en la librería de la Rueda, le fuera la sede de la radio, pero no cabía, eran era muchas cosas. Sí. Entonces le propusimos rentarle un, un lugar con la lana que aportábamos para hacer la radio ahí en Pavo 209. Que era en la esquina, ¿no? A un lado, Simón. Y, y el vato empezó con el rollo de que, oye, pero me van a cobrar esto, oye, pero tengo que pagar esto, oye, pero. Entonces, pues no, no se puede con alguien que, que que no entiende, que tiene que buscar salidas por sí mismo. El problema ya está. Eh, dame eh, la solución. Eh, entonces, quienes estábamos en ese momento decidimos eh, formar una radio. Uh -huh. Ah, que también Minerva Radio también fue parte de ese circuito uh -huh. y que Minerva Radio también se acabó y y entonces decidimos como cinco o seis programas rentar el lugar, este comprar equipo y hacer el Radio Cartón, y en un inicio había 20 programas, o sea, iniciamos sí. fuerte y fue muy interesante, pero bueno, hay, hay quienes se desgastan, quienes ya no pueden hacer el programa, quienes se cambian de lugar, pues muchas cosas, ¿no? Sí, porque sabes que yo me acuerdo que de hecho, ¿cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace que inició Radio Cartón? Pues unos cuatro años. Porque yo me acuerdo que al principio, cuando nos invitaste, solamente tenías horarios libres por la mañana, Ajá. que fue donde a nosotros se nos complicó y bueno, ¿no? Pero mira, o sea, ¿cómo hay, hay muchos? ¿Cómo cuáles quedan todavía de entonces? Pues mira, el, el, el, con el que abrimos Radio Cartón se llama este, Jazz and Wine, Ajá. que ahora lo dirige Daniel González, pero lo inició este, Armando Segovia y con, con esta chava... Este, ahorita me acuerdo de su nombre, y, uh -huh. y Daniel, sí. este, no sé por qué no me quiero, Claudia. <risa> no me <risa> quiero acordar. Y, y, y Claudia, y ellos iniciaron Radio Cartón, o sea, el primer programa que transmitimos fue el de Jazz and que todavía sigue, uh -huh. que es los jueves a las seis, seis de la tarde, y pues mi programa, ¿no? que es este, el volantín del barrio chino. ¿Y a qué hora lo podemos escuchar? ¿El cuál? Pues el tuyo. Ah, ese es los jueves a las 7. No, los, los viernes. Los miércoles. Los miércoles. Los miércoles de 7 a 8. ¿No? Y bueno, y ahora con Poncho tenemos un programa que se llama 360. Muy bueno. 360, 380. El eh, <risa> sí, 370. 380. Y que es los viernes. Y, y así es como inició esto, pues, y bueno, pues como se acerca gente y se va, luego vienen otros, y ustedes ya tienen también un buen ratito, ya, ya probaron de las miles de la radio. Sí. Y, y, y la neta es, es muy chido porque, por ejemplo, ustedes han tenido muy buena recepción ¿No? Y, y a mí de repente me dicen, ah, tú eres el que hace el programa este Y yo digo, sí, se me hace muy chido pues, ¿no? Sí, ¿dónde le firmo? Doy autógrafo Exacto no Fíjate que a mí una de las cosas que más me gusta de Radio Cartón es la diversidad O sea, no es una sola línea O sea, cada uno, ten... ahora sí que cada loco con su tema, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho porque estamos unidos en un solo lugar Pero cada quien habla libremente de lo que quiere hablar Y a mí eso me, me late bastante, ¿no? Me gusta. Yo si por mí fuera, ya dije, tendría programa diario. <risa> La verdad es que sí es muy padre que te presten los micrófonos y, y buscar, ¿no? De qué hablar, algo que tenga que ver con nuestro día a día o con el de otra persona. Eso es bastante... No, y, y, y eso, por bueno. ejemplo, que involucra a otros personajes, a otras esferas, a otros compas, ¿no? Sí. Y que, y que de repente te dan ideas de cómo le continúes. Porque también... A veces el tema, eres erudito en el tema, pero se te acaba. Sí. Claro. ¿no? Y, y, y, pero hay mucha gente que sabe el tema que tú trabajas. Entonces, pues como ustedes que invitan gente para hablar de otros temas, pues eso también nos hace crecer a nosotros, ¿no? Sabes que uno de los invitados próximos que vamos a tener eh, es quien conduce Flores y Colores de México. Sí. Es, a mí en lo personal me gustan muchísimo las flores, me encanta Toda mi vida me, me han gustado muchísimo las flores. Y eh, encontramos, la vida te va poniendo con las personas que, que necesitas estar, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta, vamos a, a invitar, ya lo, lo dejamos apalabrado sin fecha, pero ya lo tenemos eh, apalabrado al señor Guillermo, que saludito si es que nos está escuchando. Y es otro tema, o sí. sea, tiene, no tiene nada que ver con una rueda cartonera y aquí está, ¿no? Vamos a invitarlo a que haga su libro cartonero cuando hagamos el de sí. nosotros, que él haga también el suyo. ¿No? Es que de hecho, fíjate, la ciudad, eh, o sea, tienes, tienes, que, tienes que participar, vivirla, ¿me explico? No nomás pasar así como desapercibidos, tienes, al fin de cuentas, la cultura, yo recuerdo cuando, uh, cuando estaba en la escuela que leía Hegel, que decía que realmente la masa es la que hace la cultura. Entonces... Sí. No puedes estar aquí en la ciudad nomás como que no está pasando nada Tienes que salir a hacer algo Y el hecho de venir a hablar, platicar con las personas Hacer una actividad y convocar Pues es una manera de apropiarte de la ciudad Claro De tomar pues A nosotros nos ha pasado que hemos ido a tomar las calles Y nos ponemos a bailar en los monumentos Entonces es una manera, una manifestación de decir ¿Sabes qué? Aquí estoy yo y yo soy parte de la ciudad Y yo la veo así Y que todos dejamos una historia, ¿no? De una o de otra forma, pero todos tenemos una historia que contar. A veces no te atreves porque no hay alguien que quiera escucharte o es lo que tú percibes. Es lo que tú percibes. Pero qué tal si estás dejando ya un libro que se lo vas a, a dar a alguien, a obsequiar o a vender a alguien que va a decir ¡Wow! Me, me está teniendo la confianza de brindarme su historia, ¿no? A mí eso me parece genial. Oye, pues yo quiero preguntar, otro de los textos que yo les dije ahí que iba a dejar pendientes son tres líneas muy, muy pequeñas, pero ahorita que estabas platicando, eh, pues aquí tenemos a, a un ladito eh, a la librería La Rueda. ¿Sí? donde dijo Beto que hay molletes de autor, cafecito, galletas, muchos libros y bueno, todo eso. ¿Ya no lo todo? No, ya casi, pero todavía no. Oye, yo me encontré algo que le dije a Beto, mira, me encantó cómo lo describen, porque es así. Cuando, cuando llegas tú a, a la librería y Sergio te recibe y él tiene la oportunidad de prepararte un café, ahí les va. Dice, se mete tras la barra y acciona con potencia su cafetera. La presión del vapor se aglutina sobre la taza de cerámica, el humo emerge y el aroma a granos de oro negro tostado se expande e impregna el sitio por completo de modo delicioso. ¿Qué tienes como resultado? Una taza de café que hizo Sergio Funk. <risa> con, un, con una galletita de cacahuate, un dedito. O bicolor, o bicolor. una galletita bicolor. La verdad, chicos, que en pocos lugares tenemos la oportunidad de que el dueño vaya y te atienda. Dense, su, den, dense la oportunidad, de, ya que nos den permiso de salir libremente, que creo que algún día va a ocurrir. Si nos dejan. Si nos dejan. Nos vamos, vamos a comer. Vengan, a tomar un vengan y, y dense esa oportunidad. Eh, yo recuerdo que la primera. Yo no soy muy adicta al, al café. Eh, pero de repente en un tiempo de frío, un día lluvioso, pues sí se me antojó un cafecito, eh, Sergio me preguntó, ¿te lo sirvo igual que a Beto o la mitad? Y yo, no, pues la mitad creo que va a estar bastante bien. Ah, perfecto, pues eran las tres de la mañana y yo despierta y dije, no puede ser, o sea, era la mitad y Beto profundamente dormido. Ah. Claro que el café estaba delicioso, pero pues yo no pude dormir, ¿no? Pero bueno, sé que tu café es realmente café, que no engañas a la gente, no es como estos que llegas y te sirves de rápido y vámonos. ¿Esto sí es café o no? De, de, de hecho, este, ese texto lo escribió Adán de Abajo. Exacto. Y, y, y es, una, es una alegoría, pues, a, a, al, al trabajo que hacemos en, en el Café Librería La Rueda, pero el título de, de ese... Trabajo se llama La Rueda Café Absténgase ah, de sí. Llegar. Este, sí. es muy ¿Pero por qué? Diles por qué. <ríe> Porque luego llega mucho este mochilero que no le gusta lavarse las patas. Pues ¿no? Yo por eso me baño antes de venir. No, no, este, yo, lo que pasa es que eh, generalmente ¿no? que quienes hacen este tipo de trabajo esperan convocar O llamar a la gente para que vengan a tu lugar como lo estás haciendo tú de una manera pues libre y en buena onda. Pero yo les digo, no, yo ya no quiero que venga nadie, ¿no? Ya con los que estamos, estamos bien. Estamos llenos. Pe pero no, siguen llegando locos, ¿no? Eh, eh, entonces, también es muy chido porque cada que conoces una persona nueva, pues es padre, ¿no? Sí. Y, y luego se, de repente se generan ahí lazos. La, sí. de, de conocimiento, de plática, de muchas cosas y es muy interesante conocer a las personas. Pero de veras, absténganse de venir a la rueda, aunque, <risa> aunque me echen los invite. Fíjate no que, se crean, el café no está muy bueno. No, Ay. es cierto, sí está muy bueno. Fíjate que, que Beto y yo luego decimos algo de broma, ¿no? Y que, que de hecho nosotros somos parte de... Llegas a un lugar y luego extrañas a alguien que no está sentado en la silla donde siempre está... Y dices, ¿qué pasó? Es parte del mobiliario. Nosotros siempre nos hacemos burla con eso, ¿no? Pero es bonito. Te vuelves como una familia. De repente sabes que, que te lo vas a encontrar. Entonces, no lean caso Sergio Fonks, chicos. Sí, vengan. De verdad les va a gustar. Es un lugar pequeñito, muy acogedor, muy ordenado, con un olor al libro tremendo. Creo que ahora se está, está como de moda que puedes leer en el celular, en la tablet y todo esto. Pero No vas a dejar mentir, nada mejor que, un que agarrar un libro y, y ojearlo, ¿no? ¿no? El, ajá, e ese olor que te brinda el, el libro, eso que decía Beto hace rato de, o sea, ¿cómo es posible que alguien lo escribió hace 100 años, 200 años y yo lo estoy leyendo? Es una maravilla, ¿no? Entonces, nada como un buen libro, ¿sí? Ok, pues vámonos con la tercera canción, que, que el amor se, se respira en el aire, Entonces, <risa> no vamos a decir quién, pero aquí anda así como un tema de amor tremendo. Esta canción se llama Loco de Amor y la canta alguien que se llama David Byrne. Y Celia Cruz. Ok, dice, eh, él nació en Escocia el 14 de mayo de 1952. Es cantante, guitarrista, compositor, cineasta y actor escocés nacionalizado estadounidense desde los ocho años, eso no lo alcancé a investigar, pero desde los ocho años. Dice, es un músico muy destacado y fue miembro fundador, vocalista y compositor de la banda Talking Heads. Cabezas uh, Realmente cuando, cuando Beto encontró este, este disco, hace ya algunos años también, pues fue una sorpresa, ¿no? Porque sí. no te esperas que alguien como él eh, haga algo como este disco, Pero eh, después tú me platicaste que investigó tanto en historia de música, de... Todos los músicos Ajá. son músicos latinos, al vuelo. Ah. Sí, ahí van a, van a escuchar la voz de Celia Cruz. Buenísima la versión, chicos. Disfrútenla. Enamórense y dejen que el otro lo sepa. Loco de amor. Loco de amor. Pues volvimos, chicos, ¿qué tal? ¿A poco no les encantó? Yo les recomiendo que escuchen el álbum completo donde viene esta canción de Loco de Amor. Rey Momo. Rey Momo. Rey Feo. Es buenísimo. Van a encontrar muchísimos ritmos eh, musicales interpretados por puro músico latino Grumbos. de calidad. Sí. Así que, oye, pues ahorita que estamos platicando... Eh, a mí me quedó una duda. En ese texto que te, que te hicieron ahí, en este donde, donde sacamos esto, ahí dice que tú eres originario de Guanatos Nayarit. Yes, I do. <risa> Hay un equilibrio salvaje <risa> que no es simétrico. <risa> ¿Y de qué lado somos más, de Guanatos o de Nayarit? Fíjate que me, me, me sucede algo muy parecido a Amado Nervo, ¿no? Uh -huh. Amado Nervo nació en 1800 y feria, ¿no? Siendo, no. siendo jalisciense y murió siendo Nayarita. Porque en 1915 se fundó el Estado de Nayarit y él murió como en el 18, 19. Entonces, este, nació siendo jalisciense y murió siendo Nayarita. Y a mí me parece, me, me pasa algo parecido a eso, ¿no? Ajá. O sea, sí, yo nací en Jalisco, pero morí en Nayarita. <risa> Oye, pero por cierto, mándale saludos a... a... Aparte de la familia que está allá en, en Nayarit. Sí, a, a, a, mi otro, a mi otra mitad, ¿no? Sí. Que está en Nayarit, pues los abrazo, los quiero, los beso. Siempre estoy pensando en, en ustedes y pues ojalá y pase pronto esta pandemia para estar juntos otra vez, ¿no? Con y, esas tres pequeñas reinas pues, sí, que ¿no? están allá. Sí, es, ¿no? Es, es muy chido, pues, este, saber que tienes ahí esas bendiciones, ¿no? Sí. Y, y bueno, y también como... Como para terminar, este, sí tengo libros publicados, los vendo. ¡Ay! Como ya viste que sí es cierto. Sí tengo libros publicados de mi autoría en, en la rueda cartonera, como cuatro o cinco títulos. A ver, danos los, los nombres. Los vendemos aquí en, en la rueda libros y café. Eh, tenemos este libro de poesías que se llama Con un cuello de botella rota. Ese no lo he leído. Eh, ah, pues ya tengo una cliente más. <risa> Firmado, eh, si no, no lo este, quiero. Tenemos un chango llamado Hemingway. Ese ya lo leí, muy eh, bueno. Tenemos este, Tripas de Gato, eh, Cuentos de Barro y… Este, ¿Cuál otro hay? ¿Mal? Ahorita me acuerdo. Bueno, son como cinco o seis libros. ahí Aparte tenemos también los que editó El Viaje, que es Un chango llamado Hemingway y El Engendro. Ah, El Engendro, ¿Ah? sí, ese ya lo leí y, este, y pues ahí están, a la venta. Este, y también tenemos algunos libros que, que hemos hecho en colectivo quienes han participado en el taller de la desobediencia textual y como cartoneros no pues están a, a sus órdenes cuando quieran, ah y hay un blog, un blog este ah, de, de, de mi autoría Adelinos. que se llama la piedra pueden entrar como la Daprie no al, al revés de piedra porque porque ya hay muchas piedras no entonces esta es la Daprie y, y ahí pueden entrar y conocer muchos de mis textos Perfecto. Muy recomendables, por cierto. No, bueno, pero podemos dejar que entren y ya que nos digan claro. si les gustó o no les gustó, ¿no? Bueno, sí, es una, es una manera dif diferente también no de, de construir claro. el mundo en el que vivimos y, y una manera diferente de verlo y de crear y de sentirlo. Como decía Beto, hay que vivir la ciudad y lee, leyendo estos textos van a, van a vivir también la ciudad, ¿no? Sí. Y, y por eso, Banatos Nayarit. Perfecto. Pues chicos, eh, vamos a decirles que ha sido un honor para nosotros poder tener a, a Sergio Funk con nosotros en el programa, en el programa número 15. Ay, dije 14 al principio, pero era 15. Uh -huh. Ok, no me hagan caso, yo sabía que algo no había corregido. Eh, ha sido un honor, la verdad es que no es lo mismo cuando platicas fuera del aire a cuando estás aquí que prácticamente ha sido muy parecido, pero mira, salen otras cosas, nos damos tiempos diferentes, y pues ya conocimos más cosas, ¿no?, de, de Sergio. Sanalo Blues. Sergio Font. <risa> Sergio Fons. Sergio Fong. Ah, ¿sabes qué? De verdad, para la otra, yo creo que nos tienes que contar esa historia. ¿Cuál es todas? Pues, no sé, ¿cómo llegaste a Guadalajara? Eh... Me trajo la cigüeña. La nao y todo Ok, el, vamos a dejar pendiente, vamos a dejar pendiente eh, otra, otra fecha, ¿no? Para tener aquí al Ahora buen Sergio Fong. <risa> <risa> no, ay, no es cierto, esa que dice la gente. Ok, chicos, pues maestro, ¿qué más quiere decir ya para no, el día de pues hoy? Muchas gracias, ayudarnos? muchas gracias, Sergio. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, que como cada semana nos presta sus oídos. Aquí nos escuchamos el próximo no, martes. martes por el programa número 16. 16. Ya no les vamos a decir si tenemos invitado o no, para oh, que luego no oh, nos oh, estén... Se Sergio. Para que no nos estén diciendo. No, de verdad es que es muy padre. Ustedes saben, eh, nos encanta tener invitado... Eh, si sí, eh, aprendes muchísimas cosas eh, también nos gusta hacer programas solito nos gusta de todo que hay aquí sea variadito el asunto sale así que pues recomendamos mañana miércoles a las 7 de la tarde aquí mismo en Radio Cartón el volantín el volantín escúchenlo chicos parece que, que el, el cantante de mañana va a ser hacer... una res y se suben muy bueno pues nos vamos a ir escuchando la última canción del día ¿Se quiere despedir, maestro, primero? Sí, para los, para los muchachos de allá de Sao Paulo. Sí. Vamos, eh, eh, fuimos a un concierto en, en el sitio ahí de Rogelio Flores, en el Roxy. Uh. Hace muchos años vino un grupo que se llama Paralamas dos sucesos. Uh -huh. Creo que Ever Baiano ya falleció, pero aquí, muy buen concierto. Estuvimos ahí, Sergio, ¿verdad? Padrísimo, ahí en el Eso Roxy. Ese no me tocó. Entonces, Era yo pequeño, para los chicos ¿no? de San Pablo, para que vean que también aquí hay los nexos que hay de Guadalajara con Brasil. Y aquí vino los, los Paralamos dos sucesos. Genial, chicos. Yo nada más les voy a decir que fue un, un grupo que se formó en el 77 en Río de Janeiro. Les va a gustar esta canción. Nos escuchamos el próximo martes y terminamos el programa con S.K.A. de Paralamas. Para Gracias, la... Poncho. Pues ya no les digo. Thank you.